Toda esta situación supone una grave indefensión para estas personas que desde un principio fueron incomunicadas y asistidas por un abogado de oficio sin que sus abogados, hasta la fecha, hayamos podido conocer qué hay en la causa, qué diligencias se están realizando o tomar parte en las mismas. En este sentido, hemos solicitado en reiteradas ocasiones que se alce el secreto de esta causa, pero constantemente nos ha sido denegada. La ley establece que tanto la prisión preventiva como el secreto de las eh, actuaciones, han de ser medidas excepcionales, pero, desgraciadamente, en este caso concreto, o cada vez más en la Audiencia Nacional, lo excepcional es que se garantice un verdadero derecho a la defensa y a la libertad de los y las represaliadas políticas vascas. Y a todo esto hacía también referencia el informe anual que recientemente publicó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que censuraba la actitud del Gobierno español y le emplazaba a acabar con la incomunicación a tomar medidas suficientes que acaben realmente con la tortura y a no seguir con el uso abusivo de la prisión preventiva o del secreto de los procedimientos.